Ayer la, la Junta Electoral del, del Frente para la Victoria tomó una decisión que era, que era esperada en el sentido de que todos los candidatos a, a intendentes que, que estamos religiendo, re es aquellos que ya s o m o s intendentes, seamos los representantes de alguna manera oficiales del Frente para la Victoria y que el resto de aquellos quienes este, se presentan en, en estas elecciones, han pretendido pre presentarse en estas elecciones, lleven una lista de, de adhesión.、Uh -huh. Para nosotros no, no es nada nuevo en el sentido que ya hemos trabajado de esta misma manera en, en, otras, este, en otros procesos electorales, tanto en 2005, 2007, 2009, y, y entiendo que es una decisión política que tiene que ver, por un lado con el respeto a quienes somos intendentes, y por otro lado con una estrategia electoral de, de tratar de, de, de sumar votos este, por, por la mayor cantidad de, de listas posibles. Así que esto ha quedado confirmado en el día de, de ayer, fueron elevadas ya las, las listas a la. Por la resolución de la Junta Electoral a, a la provincia de Buenos Aires, a la, a la justicia electoral, con lo cual ya estamos en, en el camino donde el 14 de agosto va a ser un proceso particular, se pensaba que la gente iba a poder, o íbamos a competir en las, en las internas, este, y en general los partidos han, este, no, no, no, han, no han elegido este camino de la, de la interna como forma de resolver un único candidato, sino que. Eh, la mayoría han optado por, por la decisión de las listas de adhesión.、Uh -huh. En el caso particular de la séptima sección electoral, igualmente dentro del Frente para la Victoria vamos a tener cinco, cinco distritos con, con internas,、eh, vamos a tener internas en, en, en Roque Pérez, vamos a tener internas e n 25 de mayo en Azul, <coughs> en Alguer y en Saladillo, lo cual、eh, nos va a permitir unificar candidatos y, y de esta manera estar también en, en mejores condiciones de competitividad. en procesos que era necesario este, ordenar políticamente nuestro, nuestra representación en esos distritos.、Eh, y, y la verdad que en general creo que estamos todos con, con mucho optimismo de hacer una muy buena elección d e octubre, de, de contribuir de la mejor manera posible tanto a, al, al gobernador como, como, como a la presidenta.